De tu programa son boleros. u n、no si、recorrido por la música afrocaribeña de todos、no、los tiempos. Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, si el i t o lindo. Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre.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 Escúchalo todos los sábados y domingo a partir de las ocho de la noche. No te c i e s a s que tú hay en la vida otro amor. Como mi amor. Después. ビッすボードの m う n d o い e まし o s Y de todo fuimos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento juntó en el otoño. ごあんどせまれ s せかれとも a ゅうけきれん。 「うなか」 なだます ¿Qué tal Mis amigos, bienvenidos una vez más a su programa Son Boleros. Soy Jorge Palacios y la vamos a pasar bien esta noche disfrutando de la buena música. Abrimos el programa con el tema Somos de Betty, mi ciego, conocida popularmente como Betty, mi ciego, se llamaba Teresa Beatriz Niciego Campos, cantante peruana que ostenta simultáneamente la nacionalidad española, en 1966 representa a Perú en el primer festival internacional de Río de Janeiro con la canción María Sueños, logrando un octavo puesto en la final. En 1968 se trasladó a España, donde empezó su carrera como cantante. Consiguió la nacionalidad española en 1972 sin renunciar a la nacionalidad peruana. Betty, que se había dedicado a la canción folclórica, pasó al pop latino en 1972. Representó al Perú en el primer festival de la OTI celebrado en el Auditorio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. Un sábado 25 de noviembre de 1972. Con la canción Recuerdos de un Adiós, de la que fue su autora. Les recordamos que estamos en vivo y en directo transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo por las emisoras Mi Radio TV, Salsa en Línea Radio y Swin g Radio TV, conectados por la parte de Europa con Solo para Rumberos. Y en Venezuela estamos conectados por la emisora Swing Caribeño. Bueno, esperando que hayan disfrutado una excelente semana. Y, y nada, a disfrutar hoy del programa. Saludo también a mi amigo William Ríos, que hace un excelente programa los domingos. Lo pueden escuchar por mi radio TV y solo para rumberos. A partir de las 11, 11 y media de la mañana, Domingo Boleros. Igualmente un gran saludo al grupo. De Domingo Boleros, melómanos que siempre están pendientes de ese excelente programa Los Domingos. Bueno, tenemos otro tema de Betty, mi s i e g o el tema Ven. Hablamos de Betty también, que en 1979 representó a España en el 24 Festival de Eurovisión celebrado en Jerusalén con la canción Su Canción. Cosechó un gran éxito quedando segunda solo por detrás de los representantes de Israel con la canción Hayi Luja. Su participación fue muy anecdóctica, porque aparte de incluir niños en los coros, en la última votación que correspondía a España, esta ganaba por un punto a Israel, hasta que el jurado español concedió 10 puntos a los israelitas y ganaron en detrimento de Betty. Del compositor dominicano Manuel Sánchez Acosta, escucharemos en la voz de Betty Niciego el tema Ven. Así que vamos a disfrutarlo. 私の夢はありませ o が、私の夢はありま n ん。私の h はあり s せん。私の soledad Si s u p i e r に、s、si、cómo sufro cuando tú ために、私たちのため m 私た i のた d に、私たちのために、私たちのために、私たち n ために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私 a ちのために、私たちのために、私たちのため e 私たちの a めに、私たち s t 何 b a m o s tú は yo en París Escuchando son boleros con el profesor Jorge Palacios. Jorge Palacios, Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada, testigo de nuestro amor. Bajo la noche c a l l a d a y nos quisimos tú y yo con un amor sin pecado, pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos cruces. エルれンテデオ ertoSin haberse c o e i d o e s t n c l a a a s dos, dos crucesEn el monte del Por dos que han erto que son el はい、バリオデサンタクロス、a い、plaza de 私たちは、あな e のことを a っているのは、あなた e は、あなたのこといるのは、あったのことを知っているのは、あなているのいてている。 Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces. エスパーソナル Tuyo y エスパーソ e ル Tuyo La, la radio que te pone a bailar y gozar. Solo para rumberos. www.soloparrumberos.e. a Bueno, tuvimos escuchando la melodía Dos Cruces. Igualmente, en la voz de Betty Mi Ciego. Una composición de Carmelo Larrea. Una de sus canciones más populares que empezó llamándose Soledad. Y aquí en la voz de. Jorge Gallarzo y en un festival musical salta al éxito. De dos cruces se han hecho más de 80 versiones distintas. Se ha traducido a numerosas lenguas extranjeras. Se cantó en francés, inglés, alemán, incluso en japonés y aparece en cinco películas. Bueno, un saludo a todos los que están conectando. conectándose en este momento a internet y lo que ya están conectados pues igualmente decía el poeta gustavo adolfo becker podrá nublarse el sol eternamente podrá secarse en un instante el mar podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal todo sucederá podrá la muerte Cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Bueno, así son las cosas. El amor, el amor es lo que nos inspira para movernos en esta vida. El amor hacia las mujeres, la cosa más linda que tenemos en el planeta Tierra. Pero bueno, continuamos con un tema. Excelente de Johnny Colón, conocido precisamente como un factor importante del sonido, que llegó a llamarse b u g a l ú Nació en Nueva York, sus padres eran nativos de Puerto Rico, escribía la mayoría de las tonadas de la orquesta, cantaba, tocaba percusión, piano y trombón. Llegó al éxito en el mundo de la salsa con su álbum de estreno b u g a l ú Blues 1967. Ya en el 1972 y en la cúspide de su carrera musical, Johnny fundó la escuela h e d g h a r l a n Music School en Nueva York, siendo esta la primera y única escuela en el mundo dedicada a enseñar a tocar la música salsa. Después de 30 años de funcionamiento, la escuela tiene en la actualidad Un m i l l ó 1 5 0 0 Perdón, estudiantes, claro, que han transcurrido. En, el, en 30 años, Un millón 5 0 0 mil estudiantes. Fantástico. De todas partes del mundo. Desde su fundación, la escuela ha impartido clases de piano, bajo, guitarra, flauta, saxofón, trombón, canto, bongo, conga y timbales. Además, ha creado seis orquestas. Bueno, del álbum Retrato, escucharemos el tema Guajira. Y tambor, Johnny Colón. Así que disfruten que ese es un temazo a ritmo de Guajira. ただいま a ら、ただいま、た a いま、a だ g ま、ただいま、ただいま、ただいま、ただいま、ただいま、ただいま、ただいま、ただいま、ただいま、 b u Bueno, ahí estuvimos escuchando al maestro Johnny Colón y ese tema del álbum Hot Hot Hot: Déjame en paz, Johnny Colón. Ha sido un pilar muy importante en la apertura y consolidación del sonido neoyorquino que se consagró con la salsa. Una persona con una estructura intelectual bien、eh, cimentada, por mucho tiempo se mantuvo vinculado a la música como intérprete y como educador. Johnny Colón. Tengo por aquí un poema del, español, del poeta español Luis Cernuda. Dice. Mi tierra, mi tierra eres tú. Mi gente, mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están a donde no estés tú. Y mi vida, dime, mi vida, ¿qué es si no eres tú? ¿Qué les parece?、Ah, el amor, el desamor, todo eso. En tu programa son boleros, transmitiendo en vivo y en directo desde Ecuador para el mundo. Vamos a identificar y ya regresamos. Ocho y treinta minutos. La、buena música la disfrutas por aquí por mi radio, mi TV. radio TV. Mi, radio, mi TV. radio TV. Tenemos todo lo que tú necesitas: el copión.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 Desde Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, Swin Radio TV. s a l c e d í n i a Radio y TV. Y la mejor programación, Salsera. a b e a t r i z m a r b e l l a c o l r e l a s í a s Nació en la ciudad de Caborca, Sonora, México, un 14 de septiembre de 1988. Obtiene su gran oportunidad en la música profesional a la edad de 17 años, cuando después de realizar casting logró ser seleccionada en el reality show musical La Academia de Televisión Azteca en su quinta generación. Marvel siempre destacó por su potente voz. Sensualidad, belleza y su fuerte personalidad, amada y odiada por ser una chica honesta y decir la verdad tal, tal cual sentía. A principios de l 2007 lanza su primera producción discográfica como solista titulada Mírame, la cual incluye 16 temas que fueron interpretados por ella en la academia de contrabando. Sin él, q u é bellos, ojos así, mírame. Es demasiado tarde, como la flor. Si quieres verme llorar, mi problema, inocente y pobre amiga, no me queda más entre unos cuantos temas. Dichos temas también, pues, fueron incluidos en un DVD con las presentaciones del programa. El álbum recibió buena aceptación y tuvo un éxito moderado en México. Tras vender más de 30.000 copias y situar esta producción dentro del top 50 de los discos más vendidos del país, según datos de a n p r o f o n Asociación de Productores de México. De los compositores Paloma Ramírez y Alejo Ramírez, en la voz de Marvel, escucharemos el tema. Besos usados, disfrútalo. Cuando dices que te o l v i d é Es porque me has o l v i d と d o p i い e s que た e s a t e un lazo que ya llevas desatado. Como se d e s v のた a el き e s o como d e s いたら、自分のために生きていないことを思 r ついたら、自分のために生きていないことを思いついたら、自分のために生き s いないことを思いつ e たら、自分のために生きていないことを思いついたら、自分のために生きていないことを思いついたら、自分のた 「お separar n u た s t r o s labios ni repartir el camino. お separar nuestros labios. Como se d e s v お z a el beso, quien se queda con lo a m a た o Más que caminos corrientes nos grabamos con las manos. Porque todo te lo llevas de mi amor ya tan tatuado. labios. v、si、o l v e r á い a amar. もう一度、なう一 どうせですべさえうべそう。 全てのこといる人てのことをてるのことを知っていてのことを知っている人は、全てのことている人は、全てのことを知ては、全を知っては、全てのこってい o 人は、全てのことを知っている人は、全てのこは、全てのいるを知っことを知っている人は、は、全てとをのことのを 全てのる愛の世界にあ a 愛 i 世界にある愛の世界にある愛の世界にある愛の世界にあるにある愛の世界にある愛の世界にある愛の世界る愛の世界にある愛の世界にあ t 愛の世界にある愛の世界にある愛の世界にある愛の世界にある愛の世界にある愛る For m け s que つ o i よ t e n t e s ya no olvidarás mis て、よく見つけて、よく見つけて、よく見つけて、よく見つけて、よく見つけて、よく見つけ s よ s 見つけて、よく見つ s て、s く見つけて、よく見つけて、よく見つ s て、s く見つけ パカッ 何時か見つけたした ヘルメン、よのきよのきよのきよのき a のきよのきよのきよのきよのきよのきよの l よの a よの a よのきよのきよのきよのきよのきよのきよのきよのきよのきよのきよのき e の i よのきよの l よのきよのきよのきよの ni, ni, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad 《er las de mi「よし I'm going to be a l i u a l Algún a m o r sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. s i las copas traen consuelo, Aquí e s t o y con m i d e s v e l o Para a h o g a r l o d e u n a vez q u i e r o emborrarme nostalgia で、すぐに息子がいるのに、すぐに息子がいるのに、すぐに息子がいるのに、すぐに息子がいるのに、すぐに息子がいるのに、すぐに息子がいるのに、すぐに息子がいるのに、すぐに息子がいるのに、すぐに息子がいるのに、すぐに息子がいるのに、すぐに息子がいるのに、すぐにいのいのい ピーク Escuchando t á s s e son boleros con el profesor Jorge Palacios. Jorge Palacios. Bueno, definitivamente ese es un temazo de los compositores argentinos Enrique Caricamo y Juan Carlos Cobián. Un tema compuesto a ritmo de tango originalmente en el año 1935. Nostalgias, que lo disfrutamos en la voz de Marvel. Y la nostalgia también se genera con la despedida, obviamente, como el poema de Jorge Luis Borges: Entre mi amor y yo han de levantarse t r e s c i e noches t a s n como trescientas paredes. Y el mar será una magia entre nosotros. No habrá sino recuerdos. Oh tardes merecidas por la pena, noches esperanzadas de mirarte, campos de mi camino, firmamento que estoy viendo y perdiendo, definitiva como un mármol, entristecerá tu ausencia otras tardes. Definitivamente, decir adiós no es fácil, ¿eh? y menos si hay que despedirse. De una persona a la que hemos amado con pasión. ¿Qué les parece? El poema de Jorge Luis Borges. Absolutamente hermoso. Es una despedida. Es bien complicado. Sobre todo cuando la persona que tenemos que despedir, pues, la hemos amado con toda la vida. Pero bueno. El amor, el despecho, el despecho, perdón, el amor, el despecho, l a a l e la alegría, son boleros. Les recordamos que estamos transmitiendo directamente desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo. Por Ecuador, Salsa en Línea Radio. Por cierto, un gran abrazo a mi amigo el máster José Iglesia, el director general de Salsa en Línea Radio, que está disfrutando del programa. Seguimos con Swing Radio TV, la emisora Mi Radio TV. Y por la parte de Europa tenemos solo para rumberos. Y en Venezuela una nueva emisora que estamos conectados.、Eh, Swing Caribeño, bajo la dirección de mi amigo y hermano Salvador García Landaeta, el supersónico de la salsa. Dicho esto, vamos a presentar a Francisco Hilario Risset Rincón, más conocido como Panchito Risset. Fue un cantante y músico cubano, intérprete de boleros y otros géneros tropicales. Con una voz aguda, propia del estilo, de tradición sonera, se apegó a la forma ingenua y clásica de interpretación propia del bolero de la década de los años 30. Debutó como cantante a mediados de los años 20 con el septeto Esmeralda y más tarde formó parte del septeto Cauto, del septeto Bolero y del legendario septeto Habanero. 1928 cantó en el septeto Caney y en la orquesta de Ismael Díaz. 1933 conoció a Don Aspiazu, quien lo integró en su orquesta reemplazando a Machín. En ese mismo año cantó por vez primera en Nueva York con la orquesta Antobal Cubans en el Madison Royal. También actuó en el Cubanacán Nightclub. Durante su etapa en Nueva York, formó parte de la orquesta de Javier Cugat y la de Enrique Madriguera. En 1934 se presentó en Cuba con la orquesta d e e l i s e o Grenet. Luego regresó a Nueva York donde grabó con el cuarteto Caney. Con el grupo Victoria de Rafael Hernández y con el cuarteto de Pedro Flores. En 1938 fundó su propia orquesta, que se llamó La Conga, con la que realizó presentaciones en California y en Nueva York. Vamos a escuchar el tema de la pluma de Pedro Flores, el tema Perdóname. No sin antes enviarle un saludo a mi hermanito Domingo Eloy, que está escuchando el programa directamente desde Miami. Así que un abrazo, hermano. Bueno, continuamos, continuamos ahí, tuvimos disfrutando de las blancas azucenas de la pluma de Pedro Flores. Panchito regresa a Nueva York para realizar una serie de exitosas grabaciones entre 1934 y 1937, con las agrupaciones el Grupo Victoria de Rafael Hernández, el Cuarteto de Don Pedro Flores y el Cuarteto Canel. Lo interesante de su historia es que, a diferencia de cubanos como Antonio Machín, Bola de Nieves y Machito, entre otros, que disfrutaron de una vasta fama internacional en Cuba, su país natal, Panchito Rizet, no era conocido, ya que había salido de la isla siendo muy joven. En 1981 sufrió un duro golpe. Cuando le apuntaron las dos piernas debido a una pertinaz diabetes, pero aún así nunca perdió su buen ánimo y firmeza, ni nadie que se acercara a él le escuchaba un solo quejido ni reproche. Panchito Rice, interesante. Tenemos por acá un poema de uno de los grandes poetas latinoamericanos. Emblemático, diría yo, Pablo Neruda.、Le、escribe precisamente a la mujer y reza de la siguiente manera: Mujer, yo hubiera sido tu hijo por beberte la leche de los senos como de un manantial, por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro y la voz de cristal. Por sentirte en mis venas como Dios en los ríos y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal, porque tú, tu ser pasará sin pena al lado mío y saliera en la estrofa limpio de todo mal. ¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás, morir y todavía amarte más. Y todavía amarte más y más. Excelente poema de Pablo Neruda. Vamos a identificar y continuamos con el programa. Al 8 y i s minutos. Programas educativos, musicales, de opinión, entrevistas.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 Solo s a l s Cero s de temperatura. 100% solo salsa. p el b u e n o continuamos, continuamos con su programa. Son boleros. Por ahí teníamos una llamada, pero se cayó. Les recordamos que pueden llamar. v í a WhatsApp o como ustedes prefieran, enviar mensajes de texto, mensajes de voz, no hay ningún problema. Así interactúan dentro del programa, en vivo y en directo. Hablamos de Luis Camilo Argúmedes Rodríguez, nació en Colón, Panamá, un 18 de febrero de 1945. A los 15 años, firmó su primer contrato como vocalista con la orquesta de Enrique Lynch en Perú. abril de 1966 volvió a Panamá y firmó un contrato con Rafael Cortijo y su combo. A su llegada a Puerto Rico, grabó con Roberto r u e n a y sus megatones. En el año 1969, Azuquita graba con Rafael Cortijo e Ismael Rivera. Ya estando en Nueva York, actuó en varios teatros latinos, enriqueciendo sus conocimientos de la salsa. Grabó con Caco y su combo, con c h a r l i e Palmieri. Johnny Rodríguez, Israel López Cachado, Vitín Paz, Lili Ramírez. En 1969 firmó un contrato de seis meses para tocar con la famosa Sonora Matancera, cantada, cantando con Yayo el Indio. Después regresó a Puerto Rico, donde formó su propia orquesta, Azuquita y s u m e l a o para actuar en el Hosco Night Club. 1972 se traslada a Los Ángeles, California y hace una gira por San Francisco, San Diego y Las Vegas. e l año 1974 firma su contrato con la Fania All Star. Vamos a disfrutar de un temita en la voz de Camilo Azuquita. Y el tema es: definitivamente, un bolero. 何を知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知 s か知るか知るか知るか知るか知 l か知る a 知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか知るか s るか知るか知るか知るか知るか知る t 知るか知るか知るか知るか知るか知るか知る e 知るか知るか知るか知るか知 me me me me me me me corazón ただただただた Soy メジョケメジョケメジ m ケメジョケメジョケ e フ a イアス a ステス a ステ s リドンサブスアンシェンシェアシェアシェアシェアシェアシェアシェアシェアシ o アシェアシェアシェアシェアシェアシェアシェアシ s アシ e アシェアシェアシェアシェアシェアシェアシェア So this ファッション Son boleros, con el profesor Jorge Palacios. Jorge Palacios. Estuvimos escuchando Échame a mí la culpa, original del mexicano José Ángel Espinosa, una ranchera, pero en esta oportunidad en la voz de Azuquita, a ritmo de salsa. En el año 1976. Azuquita regresa a Nueva York y firma un contrato con la fabulosa orquesta La Típica 73 para cantar por primera vez en México, Venezuela y París, donde se realizaron dos conciertos con el gran cantante puertorriqueño Cheo Feliciano. Fue allí que Azuquita conoce al periodista Pierre Godman, quien le propone que en dos años abrirá el primer club de salsa en París. Azuquita recibe la llamada de Pierre a las 8 de la mañana, invitándolo a la inauguración del club por un mes. Ese mes se convirtió en el mayor éxito de su carrera, ya que este contrato fue renovado por varios años, gracias a la acogida del público. Bueno, en 1999, Azuquita regresa al mundo discográfico con el álbum Lo Bailado, Nadie Me Lo Quita, grabado en Puerto Rico. En octubre del 2000 realiza su primer viaje a Santiago de Cuba, donde grabó el álbum Cuba Son con los jubilados, un grupo que conoció en el festival La Cita. Así que、eh, brotaron famosas versiones de temas clásicos como Pare Cochero, El reloj de Pastora, Mi mamita le gusta el son y Maracaibo Oriental. Bueno, vamos a enviarle un saludito a mi amigo William Cerda.、Eh, Cantante, un excelente cantante, maneja todos los géneros. Todos los géneros, maneja William Cerda. Participa en el programa Tertulia Musical Activa todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. En la página Un Cafecito con la Tercera. Así que por ahí pueden escucharlo cantar. Y como no, también lo pueden contratar. Para que les cante, pues, en su cumpleaños, en su fiesta, en su divorcio, como a ustedes les parezca. Así que pueden comunicarse con él al 099-957-9791. Recuerden, 099-957-91, perdón, 97-91. William. Cerda, así que un gran abrazo, hermano. Y esperemos pues que hayas disfrutado un excelente fin de año, una fiesta de sembrina en unión de tu familia. Bueno, tenemos, tenemos, tenemos, tenemos por acá un personaje ultra, pero ultra celoso. Y empedernido, infiel a la vez. ¿Qué le parece a usted? ¿eh? Celoso y empedernido, infiel. <ríe> Amante de todas. <ríe> Se parece a alguien que conozco. Enamorado de una también. O de una, de una, de varias. A contar por todas las mujeres con las que convivió. Pocas composiciones en el largo y ancho mundo de la música popular latinoamericana, entonces que hayan conjugado vida y obra. Menciono a Agustín a Lara, ese mismo, el mexicano. Pocas entre sus canciones más emblemáticas escapan al monotema del amor y sus giros eróticos. Casi ninguna en la que no haya una mujer como musa. Celebración o perdición, como inspiradora de poemas o causante de depresiones y soledades. Otro tiempo. Nace en México, 1897, bajo el nombre de Ángel Agustín María, Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino. Este le este le ganó a, al nombre de Celia Cruz. Jajaja. <risa> Oye, ese nombre, hermano, 1897, qué nombre tan largo. Atravesó adolescencia y juventud en bajos fondos, ladeado por prostíbulos donde vivió sus primeros años musicales, en carácter de pianista, de vals, tangos. Trabajaba de 21 a 3, todas las noches, y las meretrices le daban cobijo, Y lo formaban emocionalmente q u é les parece tal vez de ahí venga eso del poeta feo que pudo llegar a mil mujeres o aquello otro de redentor de prostitutas o debate con alma de pirata que impregnaría la esencia de sus canciones y de su vida pero bueno vamos a escuchar un temazo de utin s lara de su propia autoría obviamente arráncame Arráncame, arráncame, arráncame la vida. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En、estas n e noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida.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 Me los Llevo yo la canción que pedía, te la vengo a cantar. アランカメラビだ。 la vida y si acaso de de、no、tus ojos me los Pena, en mí. Si tienes ganas de llorar piensa e n mí. Ya divina. Tu p á ロトイマ a ンディヴィナ、トゥパーヴォ o ラボ niña me enseñó a pecar. ピンサー。 Piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada me sirve s ら、n ti パラなだ、パラなだめ ピンサーヘミン。いや、べつけ venero tu imagen divina、tu パーボーラボーかけ、しんどたにいや、め Y、Lara, en la década de los años 30, fueron los años que le deparó el brillo y el renombre en la escena de la música romántica, tras un decenio anterior que lo había forjado al piano entre café y cabaret. Aquel fue el momento de sus primeras composiciones, Marucha, la prisionera, entre unas cuantas y de lapsus, en que su cara, como la de cualquier pirata que se precie, Quedó marcada para siempre cuando una despechada corista de nombre estrella le estampó una botella, una botella partida en el rostro. Tatuado con un tajo real, fue entonces que Lara inició sus años más prolíficos. Sus temas explotaban en las radios, en los teatros, en los cines y sobre todo en las giras que encaró por Sudamérica. En una de las paradas en Buenos Aires, incluso fue que concibió una de sus composiciones más festejadas. Solamente una vez, una de sus grandes composiciones. Escrita en honor al tenor español José Mojica. Otras fueron las que escribió pensando en el más intenso de sus mil amores, María Félix. En ella su principal musa. Se inspiró para concebir aquel amor. Y María Bonita, clásicos de la música con flores y moñito, a la altura de Arráncame la vida aventurera, amor de mis amores, lamentos orochos, o Te vi al pasar. Y hablando de ese tema, precisamente, amor de mis amores, ¿qué les parece si disfrutemos de ese tema muy sabroso? Exquisito tema que a propósito también pues nos pidió nuestro amigo William Cerda. Vamos a escuchar ese tema y luego identificamos el programa. Así que disfrútenlo. Dame, sirvecino. Sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú, poniendo la mano sobre el corazón. アモーデミス サングルメラスフォーレスデスパン La dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. Sé verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. n y 26 minutos. Hola, hola, amigos de c o r r a d el Mundo. Gracias por seguirnos en Salsa en Línea, Radio y TV.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 Mi Radio TV. Son y letras por un mundo, más justo, un mundo más, más, más, justo. más justo. Bueno, aquí estamos de regreso. Les recordamos que estamos transmitiendo en tiempo real desde Ciudad de Guayaquil, Ecuador, para el mundo. Por las siguientes emisoras, Ciudad de Guayaquil, estamos por Salsa en Línea Radio, Mi Radio TV y s w i n g Radio TV. Por Europa, en España, estamos conectados con la emisora Solo para Rumberos. Y en Venezuela, Isla de Margarita, estamos conectados con Swing Caribeño, que lo dirige mi hermanito Salvador García Landa Eta, el supersónico de la salsa. Bueno, vamos ahora a nombrar a uno de los personajes que. Pusieron, pusieron su cuota dentro del desarrollo de la música romántica. Hablamos de Julio César Eugenio, mejor conocido por su nombre artístico como j a c o m o Monti. Cantautor melódico, actor argentino de amplia trayectoria escénica, sus temas más reconocidos son Siempre te recordaré, Volveré a San Luis, Amor Desesperado. Un dolor de adiós y lo que te queda. Interpretó canciones de grandes compositores como fue el chileno Luis Bajamonde y el argentino e d i Sierra. En 1969, Giacomo Monti vivió una experiencia distinta al tener posibilidad de grabar en París un LP doble junto al destacado director de orquesta francés Fran Porcel. Giacomo Monti se convirtió en un cantante exitoso y por esa razón fue invitado a participar en la película Escándalo en la familia junto a grandes figuras como Nini Marshall, Alberto Olmedo y Juan Carlos Alta Vista. También actuó en varias telenovelas. Desde entonces hasta hoy, Giacomo Monti grabó más de 29 discos. Y su nombre es uno de los más importantes de la canción de Argentina y el mundo. Antes de presentarles el tema, quisiera enviarle un gran saludo a un gran amigo venezolano de pura cepa que vive en este momento en Miami. Por motivos que todos sabemos, yo me encuentro en Ecuador, <ríe> otros se encuentran en Chile, otros en España, y así pare de contar. Así que le doy. Un gran abrazo a mi amigo Domingo Eloy, que está disfrutando el tema en compañía, el programa, perdón, en, en, en compañía de su esposa, Briseida Valeriano. Así que, Briseida Valeriano y mi amigo Domingo Eloy, disfrutando el programa, seguramente tomándose un vinito muy agradable, muy sabroso a esta hora y con buena música. Así que. Vamos entonces a presentar un numerito de Giacomo Monti, de los compositores Jacques p r e v e r y Joseph Cosma, un tema original del año 1945, un tema famosísimo, famosísimo y exquisito sobre todas las cosas. Las hojas muertas. Tiene n muchísimas, muchísimas. Interpretaciones de m u con h c o qué pasión, a c a r i c i ó n ゆかりしい、こんとてめえ、こんとてめえ、ばす、きゅうせゅう、くる、ぷるんびん、ぷるん、ぷるん、ぷるん、ぷるん、ぷるん、ぷるん、ぷるん、ぷ e ん、ぷるん、ぷる u ぷるん、e るん、ぷるん、ぷるん、ぷるん、ぷるん、ぷるん、 とて saber、e son hojas muertas tu amor, y mi amor. ん <Amen. S 2> desesperado que no tiene mañana que muere con el alba e n nuestro último adiós amor desesperado El ッ i c t, t a テ del reloj. ックタッ r ティックタック、ティックタッ e ティ i クタ e final. エルサルデラマヤナ、テアランカデミス brazos、Levandote Escuchando t á s s e son boleros con el profesor Jorge Palacios. Bueno, ahí estuvimos disfrutando con j a c o m o Monti, tema original de su propia pluma del año 1966, el tema Amor Desesperado. Por acá tengo un poema también de Salvador Novo que describe. Al amor l a y dice: Amar es este tímido silencio cerca de ti, sin que lo sepas, y recordar tu voz cuando te marchas y sentir el calor de tu saludo. Amar es aguardarte como si fueras parte del ocaso, ni antes ni después, para que estemos solos entre los juegos y los cuentos. Sobre la tierra seca. Amar es percibir cuando te ausentas, tu perfume en el aire que respiro, y contemplar la estrella en que te alejas, cuando cierro la puerta de la noche. Salvador Novo destaca la parte del amor vinculada con la sencillez y la humildad. Así es el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Bueno, por ahí vamos a escuchar un temita más movido. i t En 1956, Guayaquil lo enamoró. Tres años después volvió como solista, se presentó en radios y cines. Estuvo hasta 1962 y en ese lapso estableció en una ribera del Estero Salado. Junto al puente 5 de junio, un restaurante con forma de barco que la gente denominó el Barquito de Daniel Santos. Ahí ofrecía show, contaba sus anécdotas y cantaba. Durante su paso por la ciudad, se hospedó en casa de su amigo Pablo Vela Rendón, en José Mascote, entre 9 de octubre y Víctor Manuel Rendón. Por las tardes, indica la nota del historiador. Afuera de la vivienda se jugaba fútbol callejero, donde el inquieto Anacobero hizo muchas veces de árbitro. También participó en la inauguración del programa El Balcón del Pueblo en Radio Cristal. Daniel Santos iba al estadio George Capo, que queda a dos cuadras de mi casa, a dos cuadras queda, propiedad del Emelec, y se sentaba del lado de la calle General Gómez a ver los partidos. Pero en 1960, cuando Barcelona Sporting Club ganó el título ecuatoriano, le compuso la que se considera una de las canciones más célebres del Club Torero. Bueno, grabó un disco con Julio Jaramillo también, viajó por Perú, eso era en el año 1968. Luego, pues, regresó a Guayaquil en 1985. Se presentó en el Coliseo Cubierto Voltai Paladines Polo junto a Leo Marini, Carlos Argentino, Orlando Contreras y Alberto Beltrán. Ya de 69 años casi no cantaba, sino que hablaba las canciones, aunque su voz seguía, siendo igual de potente y genuina. Volvió a Guayaquil en 1987 para cantar un 27 de diciembre. Junto a ex integrantes de la Sonora Matancera, en la tarima que se instaló por la inauguración del Estadio Monumental de Barcelona, la gente aplaudió su actuación largamente. Vamos a disfrutar de un tema que fue grabado en el año 1979, acompañado por Johnny Pacheco. Es un clásico, definitivamente. Se llama Lamento Campesino. どんたべんてげんあんた、いせげんどんそんな iste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 あ、ah, bon es、のない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、な s t r e い、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、ない、 よ e よべべんべんぼいいよ。みこぬきんとんべんぼか。きよべんべんぼいい e もう一度、もう一う一度、もう一度、 l i l h t i t t l e l g h little l little l little l little l little l little l little l l i t t h i g h little l little l little l little l little l little l little l l i t t よく i らない。 「しんてんふんりん」 Bueno, ya casi estamos terminando el programa. Estamos en la recta final. Y un saludo a mi amigo Domingo Eloy y su esposa Briseida Valerio, que están disfrutando el programa y relajándose, relajándose con, con un minuto. Es bien sabroso, ¿verdad? Al ritmo del programa, al ritmo de la buena música. se relaja sabroso sabrosito bueno por ahí les tengo les tengo un poemita también de leopoldo maría pinero o e m o s un poema lleno de símbolos e imágenes potentes y evocadoras ¿no? eso es dedicado al primer amor dice esta sonrisa que me llega como el poniente que se aplasta contra mi carne y hasta entonces sentía s o l o calor o frío esta música quemada o mariposa débil como el aire que quisiera tan s o l o un alfiler para evitar su caída ahora cuando el reloj avanza sin horizonte o luna sin viento sin bandera esta tristeza o frío no llames a mi puerta deja que el viento se lleve tus labios Este cadáver que todavía guarda el calor de nuestros besos. Dejadme contemplar el mundo en una lágrima. Ven despacio hacia mí luna de dientes caídos. Dejadme entrar en la cueva submarina. Atrás quedan las formas que se suceden sin dejar huellas. Todo lo que pasa y se deshace dejando tan solo un humo blanco. Atrás quedan los sueños que hoy son sólo hielo o piedra. Agua dulce como un beso desde el otro lado del horizonte. Así es el primer amor. ¿sí? El primer amor es, ...es complejo... es complejo. Vamos a escuchar un tema. Cuando ya no me quieras, imagínate, el primer amor y el tema cuando ya no me quieras. Y luego. Disfrutaremos de Linda, un tema de Daniel Santo que me está solicitando mi amigo Domingo Eloy. Entonces, vamos a darle. Cuando ya no me quieras, no me fincas cariño. No si e no、poema po más triste. 私のこと l 私のことを知っていると言っていました。 なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、 j a más quisiera despertar, aunque lo pague con el precio de mi vida, aunque comprenda lo que tenga que sufrir. Puedes jurar que tú serás mi consentida y que a nadie. 私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私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 Y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar, que es más que amor frenesí, que es más que amor frenesí. Señor Cartero, señor Cartero, no hay nada para mí, nada, nada. パレードアルバイトアルバパトロワバイトアルバイトパルロワトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバイトアルバ どうしたらいいの 「おじいちゃんに会ったんじゃなくて、ずっとおじいちゃんに会いたい」「そしておじいちゃんに会いたい」「a r て t o い en el a い r い」 全てがなきがでも、せと、たすかて、ごあてんか、かてし、かんかんかんかんかかんかんかんかん もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、I う一度、もう一度、も i 一 o もう一度、もう一度、o う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 o もう一度、もう一 l もう一度、もう一度、e う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、l う一度、もう一度、もう一度、もう一 Amor que tú me tienes, por el cariño que te tengo, vengo a pedirte que escapemos de la maldad y de la envidia. Tú me dirás lo que conviene, en tu mandato yo me atengo, porque ya es justo que pensemos. ペダモノス、ポラー・リュタマス・レジャー・ステム・ドゥ・ダモノス、いヴィバモノス・ノス・モレス・ケノス・デン・コン・モェット・ペダモ Donde nadie nos encuentre nunca, nunca. Que no nos persiga, que no nos impida vivir nuestro amor. Este mundo perdámonos y vivamos nuestro amor que es tan profundo. Que no nos acosen, que no nos molesten, que nos den por muertos. Perdámonos donde nadie nos encuentre nunca, nunca. Que no nos persiga. n Que no nos impida vivir nuestro amor. ¿Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios? j r a c i o s Bueno, como dice. El cantante de los cantantes. Todo tiene su final y nada dura para siempre. Así que hemos llegado al final del programa. No sin antes, pues agradecerle a todos y cada uno de ustedes que estuvieron conectados disfrutando el programa. Y recuerden, mañana a la misma hora, 8 de la noche, hora de Ecuador. Pueden escuchar la reposición del programa. Igualmente, en nuestra página, miradiotv.com, pueden、eh, conseguir todos los programas de Son Bolero en podcast. Así que, nada, no me queda sino pues、eh, despedir. Estuvimos conectados、eh, directamente desde Guayaquil, Ecuador, por Swing Radio TV, Salsa en Línea Radio, miradiotv. Por España estuvimos en la emisora Solo para Rumberos y desde Venezuela por Swing Caribeño,、eh, dirigido por Salvador García Landa Eta, el supersónico de la salsa. Así que vamos a despedirnos con el gran papaito, el hombre del timbalito, esa, ese. Cubano que participó inclusive con la Sonora Matancera, muchísimos años estuvo con la Sonora Matancera tocando el, tim, el timbalito, pero nunca le dieron oportunidad para cantar, hasta que, bueno, se juntó con Roberto Torres y arrancó con la zar. Así que nos despedimos con el tema porque me siento guajiro, con papaito. Así que nos vemos el próximo sábado, esperando pues que tengan una excelente semana. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Y pórtense mal. Si se portan mal, ya saben, me avisan. Chao, nos vemos. Puerto Rico, h a mal. No sé por qué, por qué me s i e n t o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 サンタマータ・サンタクロース、アティボニコ・コナガワ、サーサ n シェゴ・ベッティエンティ・コロン、サンティ・スピリト・イ・プラセダ a サ r a ア・ラ・ランデ o コロン。 よし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 Música afrocaribeña de todos los tiempos. Hace tiempo que vengo s u f i e n d o por ti, c i l i t o lindo. Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre. Grandes compositores y cantantes, anécdotas, comentarios y, y algo más. Y Boleros, bajo la producción del profesor Jorge Palacios. No pudo fallar, no pudo fallar, con este pique de acero el s l no puede fallar. Son boleros, escúchalo s todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche.、Si